la ascensión al cielo durante estos días fue cuando el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él gozó de la célebre visión que se ha llamado la ascensión nocturna el miharray yo comienzo con el más absoluto silencio lo habitual en una noche sin nubes era que se escuchara a las aves a las cigarras y el murmullo de los arroyos cuando no es del viento al soplar por entre las hojas de los árboles el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él se había quedado tranquilamente dormido de repente fue despertado por una voz rotunda en pie durmiente era el ángel Gabriel llevaba de la mano una montura fabulosa la yegua Burak el rayo de cabeza humana y alas de águila... que se humilló ante el profeta. Se dejó montar por éste... y al momento cabalgó como una saeta... sobrevolando las montañas de la Meca... y las arenas del desierto... siguiendo una dirección norte. En palabras del profeta. En el templo de Jerusalén... me saludaron los coros de ángeles y de profetas diciendo... «Salve, oh primero, oh último, oh congregante». Pregunté el significado de este saludo y me dijo Gabriel, «Tú eres el primero de los intercesores, el último de los profetas. Tú congregarás a tu pueblo en el día del juicio». Hice allí una oración de dos racas, en compañía de los ángeles y profetas. «Gabriel me condujo a la roca, y de esta cúspide el camino conduce al cielo». Los escalones se alteraban de oro y de plata... Los edificios son de un lado de esmeralda y de otro de rubí... Allí Gabriel me elevó sobre sus alas... Y voló hasta la puerta de la guardia... Custodiada por una legión... Entramos en el primer cielo... Aquí dijo Gabriel... Se halla tu progenitor Adán... Hijo del devoto... Devoto profeta... Adán sentado entre dos puertas miraba hora a derecha... Hora a izquierda... Con gozo y risa cuando miraba a la derecha y triste y lloroso cuando miraba a la izquierda pregunté a Gabriel dónde conducían las puertas y me dijo la de la derecha al jardín y la de la izquierda al fuego y Adán ríe y llora según que ve a sus hijos entrar en uno o en otro lugar en el segundo cielo encontré al Señor Jesús con Juan a su lado saludé y me respondieron bienvenido Muhammad hijo devoto devoto profeta «En el tercer cielo he visto a José, el ideal de la belleza, en el cuarto Idris, en el quinto Aarón, en el sexto a Moisés y en el séptimo a Abraham. A todos los saludé y me contestaron como las anteriores. Fuimos al célebre árbol del loto, el árbol de la ciencia, circundado de luz divina, rodeado de una legión de ángeles, habitual residencia de Gabriel. De sus raíces brotaban cuatro fuentes» la primera espirituosa como el vino, la segunda dulce como la miel purificada, la tercera como la leche más pura, la cuarta como cristal líquido, Gabriel me dijo el nombre del causar, la fuente de la misericordia, y Salsabil, la de la benignidad. Él me trajo entonces tres copas, una de diamante, otra de zafío, y la tercera de rubí, la primera llena de miel, la segunda de leche y la tercera de vino yo probé la primera y la segunda y preguntando por Gabriel por qué no bebía de la tercera respondí mi sed ha cesado se ha alabado Allah, dijo Gabriel que tú en la lección de las bebidas has acertado la verdadera naturaleza del Islam para tu pueblo habíamos llegado al celeste tabernáculo llamado Casa del Culto que se encuentra sobre la cava modelo de aquel de suerte que si una piedra se arrojara del citado tabernáculo caería en el techo de la cava setenta mil ángeles entran y salen cada día a hacer allí sus oraciones y jamás vuelven los mismos yo le pregunté a Gabriel ve delante mas él respondió yo vengo detrás de ti porque ante Allah tú tienes mayor mérito que yo llegamos a un velo de oro que Gabriel tocó los coros de los ángeles cantaban La ilaha illallah No existe otro Dios sino Allah Y detrás del velo resonó la voz de Dios Yo soy Allah No hay Dios fuera de mí Los ángeles respondieron Muhammad arrasulullah Y Muhammad es el profeta de Allah Y la voz de Allah resonó Mis siervos dicen verdad Yo he enviado a Muhammad como profeta Los ángeles cantaron Sí a la oración, sí al bien. Manos angélicas me levantaron entonces. ¿Por qué no me sigues?, le pregunté a Gabriel. Y él me dijo, cada uno de nosotros tiene un puesto fijo, el mío está en el árbol celestial del loto. Hoy solamente, por mérito tuyo, me fue permitido el honor de internarme hasta aquí. Si quisiera avanzar tan solo el paso de una hormiga, perecería abrasado. Entonces seguí mi camino por medio de setenta mil velos de luz y de tinieblas. Cada velo tenía el espesor de mil años, de modo que de un velo a otro había mil años. Yo había llegado a la verde muralla de verdes almohadones de verde luz irradiada, la cual, con la luz más clara del sol, me circundó de esmeraldino esplendor. Acércate, oh servidor mío, resonó la voz de Andades del trono del más alto cielo, del cual yo me encontraba al pie, me aproximé hasta la distancia de dos tiros de arco, y quizá aún más cerca, y lo adoré, porque la mayor aproximación a Dios consiste en adorarlo. Entonces vi a mi Señor en la más espléndida figura, y me fue revelado aquello que me fue revelado, como se si halla en el Sagrado Corán, sobre todo estas tres cosas, la oración renovada cinco veces al día, el último capítulo del versículo de la vaca. El perdón de todos los pecados de mi pueblo, excepto la idolatría. La oración estaba fijada en cincuenta veces al día. Yo bajé a Moisés y le dije, «Ruega», contestó él, «Ruega al Señor que te la disminuya». Subí y rogué, y fue disminuida 45 veces. Bajé y lo conté a Moisés, y él me dijo, «Ruega al Señor que te la disminuya». Subí de nuevo y rogué, y obtuve la disminución de cinco. Así subí, bajé 24 veces, hasta que obtuve la reducción de 50 a cinco oraciones, cada una de las cuales tiene el valor de 10. Además de la oración renovable cinco veces al día, me fue revelada parte la siguiente. «¡Oh, Allah! Te ruego me concedas el bien y alejes de mí el mal. Me inspires buenas acciones y el amor a los pobres». Te ruego que tengas piedad de mí, me perdones mis faltas, y cuando introduzcas en tentación a tus siervos, llámame a ti sin que yo sea seducido. Dijo Allah, yo y tú, el resto lo he creado únicamente por causa tuya, y si no fueses tú, los cielos no lo hubiesen sido creados. Y yo contesté, Señor, tú y yo, y a toda otra cosa renuncio por amor tuyo una gota de estilo del trono de Allah mi boca y con esta me fue infusa la ciencia del pasado y del futuro Allah dijo salve oh profeta la misericordia y la bendición de Allah es contigo y yo respondí salud a nosotros y a los servidores de Allah a sus devotos y los coros de ángeles cantaron la ilaha illallah no hay más Dios que Allah y nosotros damos fe de ello y Muhammad es su profeta terminó el acto con los últimos versículos del capítulo 2 el enviado cree en cuanto le ha sido revelado por su Señor y lo mismo los creyentes todos ellos creen en Dios en sus ángeles en sus escrituras y en sus enviados no hacemos distinción entre ninguno de sus enviados han dicho oímos y obedecemos tu perdón Señor eres tú el fin de todo صلى على عليك يا رسول الله صلى عليك يا حبيب الله